Trabajadores municipales se manifestaron frente a la legislatura bonaerense. Ayer, mientras se discute el presupuesto provincial 2023, trabajadores municipales nucleados en Fesimugo, quienes reclaman al gobierno que no se haya modificado un artículo de la ley 14.656 que habla de las asignaciones familiares para las empleadas municipales, se manifestaron frente a la legislatura bonaerense. Según detallaron desde el sindicato, este cambio deja al arbitrio de los intendentes el pago de la asignación sin tomar el monto que establece el ANSES a nivel nacional. En el marco de las protestas también se registraron incidentes cuando los trabajadores intentaron ingresar al recinto. Instalarán un vacunatorio COVID en el rectorado. De 11 de la mañana a 3 de la tarde instalarán en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata una posta itinerante de vacunación contra COVID-19 y dosis de calendario. Estará ubicado en los jardines del edificio de la presidencia de la UNLP en 7 entre 47 y 48. Desde la universidad informaron que la posta de vacunación está abierta a toda la comunidad. La iniciativa es organizada por la Secretaría de Salud de la Universidad Platense junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un servicio que informa Más cerca. Se celebró un nuevo año del Centro de Estudiantes de la Cárcel de Los Hornos. El evento se efectuó en la unidad 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense en el marco del séptimo aniversario del Centro de Estudiantes Juana Surduy. Con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la jornada tuvo lugar en un salón de usos múltiples del establecimiento carcelario. La presidenta del Centro de Estudiantes, Viviana Blanco, celebró el encuentro, destacó la tarea de los docentes y autoridades y también el trabajo en conjunto con personas privadas de la libertad de la Unidad 1 de Olmos. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 11 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.